Coronista Exteriores, Mauro Monteiro. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Buen día. la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? ¿Dónde Todo andás? Todo bien. A ver, contá un poco ahora de... Ahora, en este momento, cerca de la iglesia de... Eh, ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Fátima? De... No. Le dice de Fátima. No, no, no. Sí, sí, ¿cuál es la Villanoso? de...? Villanonzo. La, la de Villa, no, la de Villa Santisánchez. Ah, sí, sí, sí, donde se sí. casaron mi mamá sí. y mi papá en algún momento. ¿Ah, en eh, Sí, bueno, en Roque Mi San... hermana mayor también se casó claro, bueno. chico, mire, sí. yo te estoy hablando del año 73, te diría. Sí, claro, sí, bueno. 73, justito llegué yo, ¿eh? Me... Si sacás me... la cuenta, ah. puede haber ahí una diferencia, me parece. Capaz que ya estabas ahí. Eh, eh, eh, eh. andás a ver. <risa> Capaz que ya te acuerdas. Bueno, Como se decía antes, que se casaron de apuro eh Una cosa así una cosa así Bueno, le ha pasado a varios eso Y también cercanos a nuestra familia también pasó ¿De qué estás rezando? ¿Estás pidiendo algo? No, no, paré un ratito para hablar con ustedes Porque ando dando vueltas por ahí Y digo, bueno, venía por Leguizamón, paré en Cibit Y bueno, acá estoy en el corazón de Villa Santillán Bueno, les decía Está bastante ventoso en este momento en Santa Rosa hay algunas nubes y hay un cielo este algo despejado con solcito yo te digo que para andar si te toca andar en bicicleta o en moto ponete una camperita por lo menos por lo menos a esta hora después capaz que cerca del mediodía te la vas te la va sacando eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión vecinal que siempre nos ocupamos un poco recuerden que martes y jueves eh, el municipio de santa Rosa habilita el módulo de defensa en el barrio Esperanza. Digo porque hasta a nosotros nos parece como algo más natural contarlo, pero muchas veces algunos preguntan si este módulo de defensa en el mercado municipal funciona todos los días. No, esta no, semana claro. funciona dos días, funcionó el martes y va a funcionar hoy jueves de 17 a 20 con un montón de ofertas, sobre todo pensando en el momento del mes y en el momento de los bolsillos de los santaros así que ahí tienen para este, para aprovechar un montón de ofertas sobre todo en productos frescos de eso que consumimos a diario así que ahí en cabero y toscano sur encuentran de 17 a 20 el mercado municipal después de respecto a otros temas que tienen que ver con lo que venimos también tratando acá en nuestra en nuestra radio carmex que tiene que ver con con el, la conmemoración de los 50 años del golpe de Militar, hoy a las 10 y media de la mañana va a haber una conferencia de prensa del Movimiento Bambiano por los Derechos Humanos, donde van a contar todas las actividades que van a hacer, así que 10 y media de la mañana vamos vamos a estar con con esa, con esa información. Y también en la Municipalidad de Santa Rosa, o en el Consejo Deliberante, mañana viernes se va a inaugurar el Paseo de la Memoria, que ya es un, una cuestión tradicional que para esta fecha eh, el Consejo Deliberante organice y eh, e inaugure este paseo de la memoria donde pueden encontrar los rostros de todas las personas este desaparecidas, torturadas este durante la dictadura militar, muchos de esos pampeanos y pampianas, así que si se dan una vuelta por el Consejo Deliberante ahí en el hall de entrada de la municipalidad lo pueden encontrar. Ya está la muestra preparada, armada y, y casi terminada, pero recién mañana va a ser la inauguración oficial Así que hay un montón de actividades para el próximo martes 24 de marzo, que se cumplen los 50 años del golpe, y de a poco las vamos a ir contando porque no solamente se va a circunscribir a ese día, sino que hay actividades antes y después del 24. Así que hay un montón de cosas para para ir contando. Bárbaro. Bueno, bueno, ahorita sí en, en las últimas horas hubo ¿qué, qué cantidad de actividades del 24 de marzo, siempre Pero, siempre pila, ocurre, ¿no? Y eh, te sí, dirías que pilas hay. Y, y se me echa la, el entusiasmo de distintas organizaciones o incluso sectores estatales o no estatales con también alguna puja política, ¿no? Esta esta idea de un poco de apropiarse el 24 es mío, es mío, es mío y así. Pero bueno, ya, en, en el, en lo el camino Lo que no se sabe hasta ahora, Juan, mm, y bueno, sí. también la euforia lo vas a saber. ¿Qué va a ser el Gobierno Nacional en este 24 de no, marzo? No, y bueno, es una sorpresa siempre. Es, te eh, digo porque tiene que sí. atender tantos pelotazos en contra de estos últimos días con el caso Libra, con el caso Adorne, con los viajes, con esto, con el otro, ese es, que se habrán olvidado o tendrán este ahí una baraja eh, para para mostrar, como lo hicieron en su momento, de la verdad completa y demás, pero no se sabe nada a pocos días de, de, de, de estos 50 años de, del golpe qué va a hacer el gobierno nacional, que ya sabemos, un gobierno negacionista y quizá no haga nada o haga algo peor de lo que hizo ya el otros 24 de marzo, pero es o sea, es interesante también desde el Estado nacional este qué mirada tienen de, de esa fecha. Sí, Así por supuesto y y entre otras cuestiones también tendrá que atender lo que significará una movilización seguro masiva que hay en la ciudad de Buenos Aires cada 24 de marzo, también claro. la respuesta en ese sentido a la marcha popular, también es un, una decisión política. Bueno, capaz que, ojo, puede que haya algún cambio, digamos, de rumbo, porque dicen, por ahí, que este la ministra ahora, la actual ministra Monteoliva, dejó de, de reportarle a Patricia Ulrich. Digo, hasta hace poquito parecía que Patricia Ulrich, ahora senadora, seguía siendo ministra de Seguridad. Bueno, parece eh. ser que también <ríe> las relaciones ahí en el Gobierno Nacional están... Eh, Están, eh, digamos el horno no está para bollos y parece ser que Monte Oliva no le reporta más a a, a este a Bulrich. Sí, Veremos qué sí. qué significa eso. La mandaron es al rincón a Patricia Bully parece. Sí. Pa que es peor. Son esos momentos que van y vienen, claro. bueno. Bien, Maurito, bueno, Yo estoy acá cuando sea necesario, acá estamos. Dale, nos reencontramos en un rato. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de algunas cositas que hay que agendar, desde el mercado en el barrio hasta lo que se viene programando para el 24 de marzo.